Los docentes universitarios no recibieron oferta salarial en la reunión paritaria con el Ministerio de Educación. El secretario general de ADU, Santiago Audicio, dijo que esto es una falta de respeto y anticipó que se viene un año conflictivo. Paritaria nuestro ha concluido el 28 de febrero y en esta primera reunión que hubo con la Secretaría Política Universitaria no ha habido ningún tipo de oferta. Este uh -huh. Fue en ese sentido una, una paritaria vacía que no se ofreció nada. Solo conformar una comisión técnica a los efectos de estudiar la cláusula gatillo estipulada en la paritaria de 2017. Nosotros tenemos una, una propuesta del 25%, de solicitud del 25%, eso es lo que estipuló la Conado Histórica en vista a la proyección que hay para este año, a pesar del 15% de la meta que se fijó en el gobierno. La, La inflación va a rondar el 20% este año, más lo que hemos perdido el año pasado, perdiendo el 5% de lo que habíamos solicitado. Uh -huh. Así es que por eso estamos pidiendo este 20% y 5% en consideración lo que se dejó de percibir el año pasado. Varios incendios se desataron anoche en la zona de Villa Martita, en Santa Rosa. Los trabajos se desarrollaron durante varias horas en el lugar, según relató el comisario Maldonado, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos. 21.55 tuvimos la novedad a través del comando radioeléctrico de SECOM que había, se había iniciado un incendio en, este, en, en Villa Martita, más precisamente cerca. Lo que primero informaron fue que estaba cerca de este, la estación de rebaje de gas que tiene Camusi en la zona norte por atrás de, de la, la avenida Palacios al final. Este, así que tuvimos que salir de inmediato con una dotación para tratar de evitar que el fuego llegara hasta el lugar. Eh, eso era lo más importante, junto con otros incendios que se desarrollaron al mismo tiempo. Trabajamos sobre varios focos a la vez. Eh. Es, es medio este, extraño que se den simultáneamente varios focos. Eh, sí, eh, trabajamos esperando en el sector donde para el lado a favor del viento y sabemos lo que tarda, pero no que se den simultáneamente tantos incendios. Jorge Pampa Domínguez, presidente del Consejo Deliberante... ...le dijo a nuestro cronista de exteriores... ...que el desdoblamiento de las elecciones... ...va a favorecer al FREPAM. Esto va a ser un año difícil... Eh, eh, ...más si se desdoblan las elecciones... ...te imaginas que vamos a tener que estar... Eh, ...con la zapatilla de clavo... ...para empezar a correr para todos lados... ...pero bueno, sí... Eh, ...por eso te digo, la decisión va a ser... Eh, ...hubiese sido interesante... ...tirar todo junto... ...la decisión de él fue abrir otro bloque... Eh, no sabemos las intenciones políticas, todos eh, tenemos alguna ambición política, no sé cuál va a ser la decisión política de él, pero bueno, hay que respetarla. ¿Qué piensa de la, del desdoblamiento de las elecciones? Bueno, está... yo pienso que, eh, que puede llegar a ser importante. Para nosotros puede llegar a ser importante. No hay que tenerle miedo, ¿viste? No hay que tenerle miedo, yo no les tengo miedo, por el ejemplo. ¿En ese caso piensa Pero... igual casi que Marín? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿viste? O sea, puede ser importante porque no vas enganchado con, con boletas sábanas, cada cual mide su fuerza, o sea, creo que va a ser interesante. Comenzó el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán y distintas organizaciones sociales recordaron el trabajo de la militante social. Indiana era una defensora de los derechos humanos, eh, una defensora también de los derechos de las personas travestis y trans eh, y además una militante política eh, muy importante. Eh, ella fue asesinada en octubre del 2015. Eh, y bueno, hoy estamos acá eh, inicia su juicio por, por nosotros hablamos de travesticidio en cuanto a lo que sucede con ella porque nosotros planteamos eh, el odio que existe sobre el cuerpo de las personas travestis y trans, que además es algo que ella venía haciendo eh, también era parte de, de, de, de la militancia y el trabajo que ella venía haciendo no, Estamos por empezar este juicio que es el primero por travesticidio, llegamos a este juicio justamente con esta calificación eh, desde el inicio del juicio estuvo esta calificación por parte de la UFEM, por parte del Ministerio Público y también bueno, nuestra demanda como querella de Sasha Zacayán, que es hermano de Diana Zacayán. La investigación que se llevó a cabo durante dos años es muy sólida, están documentados no solo la materialidad del crimen, la autoría en relación a Gabriel David Marino, que es la persona que va a ser juzgada en esta oportunidad, sino también eh, todos los y las pruebas respecto a que este crimen fue motivado por odio, por odio a la identidad de género de Diana y por su calidad de referente de derechos humanos. Deportivo Winifreda avanza en el torneo Federal C. Agustín Pieralici, capitán y referente del club, dijo que toda la campaña se basa en el trabajo del grupo. Cuando ellos llegaron con Fabio Gatica, los dos, cuando llegaron ellos, nosotros estábamos último, último, hasta por diferencia de gol. Estábamos Santa eh, Winifred y Santa Rosa. y después con Cochicó, me parece, así era y realmente cuando llegaron ellos yo creo que fue todo a base de trabajo dos personas que realmente trabajan muy bien eh, Cristian y, y Fabio también eh, trabajaron mucho, trabajaron mucho en la parte mental nuestra eh, creíamos que porque nosotros era el mismo equipo de prácticamente que el año pasado había peleado las el primer campeonato y bueno, y ahora estábamos cuando llegaron ellos, estábamos últimos y bueno, y Los partidos se venían acumulando, no podíamos ganar, perdíamos mucho de local, que era siempre fue nosotros de local nos hicimos muy fuerte. Pero bueno, creo que fue toda base de trabajo y dos personas muy inteligentes para plantear los partidos también. Estas fueron las voces que pasaron por la primer mañana de Radio Kermés.